Jorge, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte, Yara Candia, Pato Lobos, aquí el Cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, May, ¿Cómo le van, compañero? Gracias por la oportunidad de compartir lo que está pasando por acá. Bueno, nos va muy eh... bien y es un gusto poder comunicarnos con, con ustedes allí. Contanos cómo está la situación a en ver. estos momentos. Un par un par de precisiones de información. A ver, precisamente. Eh, el, la jornada por la cual se bloquearon el acceso a cuatro de los principales yacimientos de Vaca Muerta... Recordemos que Vaca Muerta es todo un área, ¿no?, que abarca claro. dos tercios de la provincia de Leuquén, pero Así que en este es. caso tiene el epicentro de la explotación en Añelo, uh -huh. donde se han abierto numerosos yacimientos y se está trabajando, eh, nosotros consideramos eh, de manera descontrolada. Uh -huh. Y el término está bien utilizado porque no hay ningún tipo de control, sobre todo control de las autoridades de aplicación que tienen que regular una serie de, de impactos que genera esta actividad que en, el, que en el caso de no controlarse, de no regularse, según lo que está normado, eh, va, genera impacto de algunos de, de daño de carácter irreversible uh -huh. y eso es lo que nos tiene alarmado a nosotros como comunidad mapuche que vivimos acá en, en la zona de explotación, pero que también está alarmando a la población de Neuquén porque el impacto atraviesa toda esta zona y, y recae sobre el río Neuquén que abastece este, de agua a la ciudad capital y los temblores que está generando este también están afectando eh, obras estratégicas como represas que hay acá cerca uh -huh. o todo el cúmulo de basura petrolera que se se acumula por toneladas, este no tiene ningún tipo de tratamiento, generando una un impacto este muy fuerte sobre el aire, aire, sobre el suelo, sobre el agua. Bueno, son dramas que el fracking arrastra, acarrea y que es de conocimiento público. Acá y en todos los lugares donde se practica este sistema de fractura hidráulica, uh -huh. solo que acá hay un manto de ocultamiento de, de hay una complicidad entre gobierno, justicia y empresas para que se muestre solamente lo que implica como como lucro como ganancia y no el tremendo impacto y el paseo ambiental que está eh, generando en perjuicio de la población. eso fue lo que llevó a que nosotros eh, organizáramos una jornada de denuncia. Una jornada de denuncia, no no fue un corte por tiempo indeterminado, que consistió en bloquear el acceso al yacimiento y dejar paralizado la actividad en durante un día. Ajá. Imagínense que es una maquinaria económica infernal esta, claro. que una sola hora de perjuicio este, implica un fuerte golpe. Nosotros decidimos pararlo toda una jornada porque necesitamos eh, gritarle a la sociedad de Neuquén, de la región y del país, que no pueden continuar este ritmo, no pueden... continuar este ritmo de destrucción, porque el impacto no lo vamos a recibir mañana, lo estamos recibiendo hoy, mm. ese es el problema que tenemos de llamar la atención y de generar conciencia, que el drama eh, ambiental a nivel global no es algo que, que, que se ve en las películas futuristas, está ocurriendo hoy, el cambio climático global es hoy, eh, las temperaturas elevadas hoy, el invierno sin... El invierno caliente lo estamos viviendo hoy, por lo uh -huh. tanto hoy tenemos que tomar medidas y eso no logramos que lo entienda, ni el Poder Político ni el Poder Judicial. Bien. Eh, ¿Hubo algún contacto con autoridades políticas o autoridades empresarias ayer a propósito de este tema? Bueno, eso hoy que nosotros tuvimos un día, fue noticia de impacto nacional y sin embargo no hay un solo funcionario que haya salido a dar la cara. Ajá. Es decir, está es la irresponsabilidad, está la manera que están involucrados en el negocio de la explotación petrolera y de la destrucción ambiental que no tienen cara de salir a decir una palabra. Tampoco lo hizo la justicia, porque a la justicia nosotros le hemos presentado denuncias penales y, denunci y amparos en la justicia federal que tampoco han tenido viabilidad y tampoco tienen respuesta de parte del Poder Judicial. Eso demuestra que hay una absoluta complicidad entre el poder político, judicial y empresarial, para que Vaca Muerta continúe con este ritmo irracional, explotando, y no, nadie tome medida ni nadie regule esta actividad. Y eso es lo que convierte todo esto en una situación muy dramática. Uh -huh. Y el combo de siempre, ¿no? Empresarios con ganancias enormes y complicidades, porque debe haber algún tipo de reparto de la justicia... y las autoridades políticas, se dan casi todos lados, eh Jorge. Ese es el poder, ese es el poder del petróleo. Claro. Que soborna jueces, soborna funcionarios, uh -huh. soborna ministros, entonces eh, silencia, silencia los medios de comunicación porque el poder mediático acá también de, de alguna manera genera todo toda una, una un, un manto de silencio sobre esto y solamente cuando ocurre una situación como ayer, donde de pronto se bloqueó todos los accesos a vaca Muerta, se convierte en noticia. ...o cuando hay amenaza de desalojo... ...de violencia... ...entonces ¿no? nosotros realmente estamos preocupados... ...por eh, el nivel de responsabilidad general... ...que hay sobre este tema... ...y no hablo solamente del gobierno provincial... ...hablo del gobierno nacional... ...porque todo este plan de explotación de vaca muerta... ...viene de una de una decisión nacional... ...y no sólo hablo eso... ...sino también hablo de la oposición... ...porque tampoco la oposición... ...se hace presente para pronunciarse sobre este tema... ...es increíble... ...el silencio de la dirigencia política... que no tiene opinión sobre esto y no participa, porque cuando, junto con haber bloqueado el acceso a los yacimientos, nosotros decidimos manifestarnos frente a la cidi IPS para hacerlo público, no había ninguno de los dirigentes de la oposición presente, Ajá. porque mm -hmm. creo que todos tienen temor de confrontar con este tipo de, de sistema eh, extractivista. Ninguno tiene la capacidad de la dirigencia política de proponer una alternativa a esto, y todos quieren seguir mamando De, de una vaca que, como lo dice el nombre, está muerta, está remuerta y además está contaminando todo a su paso. Uh -huh. Entonces, no es posible que la dirigencia política que viene en esta época preelectoral a ofrecernos eh, solución a todos los males no se pronuncien sobre el tema ambiental. Uh -huh. No hay en la agenda política este, una serie de, de propuestas o de señalamiento o de alternativas que proponga la dirigencia política. Y eso a nosotros nos genera una enorme preocupación y una enorme angustia porque... Uh -huh. Este, tenemos que lograr, eh, en medio de toda esta pandemia, tomar conciencia que la pandemia no es producto de, la, de un castigo, de un castigo divino, es producto de un maltrato que estamos haciendo a la naturaleza, y así como apareció hoy esto que se llama Covid, mañana van a aparecer nuevas pestes, porque no es posible con una naturaleza enferma. de tener una sociedad sana, es uh -huh. imposible, no tiene lógica eso. Claro. claro. ¿Y van a continuar con estos reclamos? ¿Van a continuar con las jornadas de, de, de protesta? ¿Cómo, ¿Cómo seguirá a partir de ahora? Nosotros este, hemos hecho público lo que nosotros estamos requiriendo como respuesta, se lo hemos planteado tanto al Poder Judicial como al Poder Político. No sería raro que nos ignoren, porque eso es lo que vienen haciendo. Uh -huh. Por lo tanto, lo que le hemos dicho cuando nosotros levantamos la, la jornada de denuncia... le dijimos, vamos a volver a bloquear Vaca Muerta toda la vez que haga falta, hasta que empiecen a tomar en serio lo que estamos planteando. Nosotros tenemos de alguna manera la, las condiciones para hacerlo porque están reventando nuestros territorios, por lo tanto es un acto de mínima defensa la que estamos haciendo cuando nos paramos aquí a bloquear esto más allá de la denuncia que hace este. El gobierno, a la justicia, al propio sindicato petrolero, de que uh -huh. dice que atentamos contra la fuente de trabajo. Nosotros creemos absolutamente en el derecho al trabajo, pero creemos más en el derecho a la vida. Creemos que es lo fundamental y por eso no vamos a modificar nuestra este, nuestra conducta. Uh -huh. Está eh, clarísimo, Jorge, lo que vos nos estás explicando. Eh, aprovecho de preguntarte, ya que estamos también, porque tengo entendido que no sé si en noviembre. vence la prórroga de la 26.160, esta ley que permite el reconocimiento de los territorios mapuches. Eh, ¿Qué está pasando con, con esta ley en la provincia de Neuquén? No está pasando absolutamente nada desde hace 6 años. Ajá. Pero no está pasando nada en el país, ¿eh? porque los 4 años nefastos de Macri sirvió para frenar todo eso... Y estos dos años de Alberto tampoco han servido para reactivar nada, porque Alberto no tiene en su agenda la situación de los pueblos indígenas. Entonces se convierte en una situación grave, porque eh, podrá ser eh, el argumento de que estamos en medio de una pandemia, que es una urgencia prioritaria, pero en general eh, el tema de la relación de los gobiernos con los pueblos indígenas es un problema, es una deuda de la democracia. Se han sucedido los gobiernos, se han sucedido las ideologías, pero... Nadie toma en serio el tema de los pueblos indígenas. Entonces, este, volvemos de vuelta al circo, al circo porque es un circo que muy poco serio, de donde vamos a tener que movilizarnos en todo el país para lograr una prórroga de una ley que no se quiere aplicar. Uh -huh. En noviembre se va a tratar... Eh, en noviembre vence la ley. Claro. Si no se logra una prórroga en el Congreso, este, fue, fue victoria. Uh -huh. Y quedamos todos con la inseguridad eh, sobre los territorios. A lo claro. de esto, en la sesión inaugural... de este año prometió que esa ley va a ser prorrogada. A nosotros nos hubiera gustado que el presidente dijera que se va a aplicar más que va a ser prorrogada. Claro. La cuestión no es prorrogar la ley para nada, para que siga muerta en una carpeta, es aplicarla. Y Alberto lo dijo eso en marzo y tenía este ocho meses para aplicarla y la única promesa que nos hizo es que el fin de año se va a renovar. Por eso digo que es un gran circo todo eso, porque... no se está tomando en serio la inseguridad que tenemos sobre las tierras. Uh -huh. Y lo que no quieren entender es que la inseguridad sobre las tierras indígenas o mapuche es inseguridad para cualquier actividad que se quiera hacer sobre ese lugar. Nosotros hemos dicho que si no se respeta el derecho a la consulta y el consentimiento del pueblo mapuche, no va a haber actividad segura ni, ni garantizada. Uh -huh. Está clarísimo, Jorge, te agradecemos mucho el contacto y seguiremos conversando ¿no? en los próximos días. Un abrazo, compañero. Gracias Igual. por la oportunidad. La Muchas próxima. gracias. No, no, no, por favor, gracias a vos. Eh. Muy bien, clarísimo. Ahí estaba Jorge Naguel.